Buen día, ¿cómo estás Pablo? Bien. Sí, en realidad es Bruegno mi apellido,、ah, se pronuncia Brueño, pero bueno,、eh, Sonia. Sonia, muy bien.、Eh, Sonia, estamos en la Semana de la Educación de las Personas Adultas. Exactamente, esta semana、eh, estamos celebrando la Semana de, de la Educación de las Personas Adultas,、mm. eh, teniendo en cuenta ¿no, que hoy justamente 8 de septiembre,、eh, y como todos los años, se celebra a nivel mundial el Día de la Alfabetización. Es、uh -huh. decir,、eh, nosotros esta semana es una semana de celebración para la modalidad, ya que, bueno, en el marco de, de esta celebración se realizan actividades sumamente importantes dentro de la modalidad. A ver, contanos que, cuáles son esas、eh, actividades. Bueno, en general eh, nosotros eh, tenemos eh, 24 escuelas que cuentan con nivel primario y secundario, pero además、eh, cada una de las escuelas tiene extensiones sáblicas en toda la provincia.、Mm. En este momento tenemos 90 extensiones sáblicas.、Eh, cada una de las escuelas、eh, prepara diversas actividades como pueden ser、eh, pintado de murales, Eh, recorridos históricos,、eh, bueno, q e Hermés, todo lo que tenga que ver con、eh, la difusión de la modalidad para incentivar también a todas las personas adultas que、eh, quieran terminar sus estudios, tanto primarios como secundarios.、Claro. Así que es una semana donde se realiza、eh, mucho movimiento dentro de todas las escuelas porque justamente sabemos. Eh, de la importancia que representa、eh, la terminalidad educativa, es decir,、eh, es una modalidad que garantiza el derecho a la educación y allí está presente como para que. Todas las personas que no hayan、eh, terminado su nivel primario o secundario puedan hacerlo y conozcan las distintas ofertas a través de las actividades de difusión que se llevan a cabo. Claro. Eh, Sonia, eh, ¿qué son las, las, las extensiones sábulicas que mencionaste? Que hay 90.、Eh... Las extensiones sábulicas son como pequeñas escuelas piloto. que dependen de una escuela cabecera、ah. las escuelas cabeceras son 24、sí. incluidas、eh, dos, dos en contextos de privación de libertad las extensiones sábicas como te decía son、eh, como pequeñas escuelas satélites que dependen de estas 24 escuelas y、eh, cuentan con El nivel primario y el secundario también. El secundario con la oferta de educación a distancia. Ah, bien, bien. Eso es para darle más cobertura, me imagino, a toda la provincia. Exactamente. Claro, tenemos claro. en casi todas las localidades、eh, las extensiones áulicas. Así que realmente、eh, es una cobertura muy grande que tiene la modalidad. También hay que pensar que tenemos casi 7000 estudiantes actualmente. Ah, te iba a consultar Estamos... de eso, de la matrícula que hay.、Claro. ¿Así que cerca de 7.000 o 7, unos 7.000 más o menos? Tenemos en realidad、eh, 6.880 estudiantes、Mirá. en total,、eh, de los cuales 573 son del nivel primario y los 6.300 restantes corresponden al、eh, nivel secundario. Así que、eh, esto es al día de hoy porque、eh, nosotros tenemos la inscripción. Eh, abierta Durante todo el año, así que、eh, digamos varía permanentemente y va en aumento. Pensemos que el año pasado terminamos con una matrícula de、eh, casi 9.000 personas,、eh, también un alto número de titulados, o sea que. Eh, seguramente esta matrícula irá aumentando、eh, en el correr del, de lo que queda en el resto del año, ¿no? Claro, o sea que está abierto de forma permanente、eh, para inscribirse. Exactamente,、Bien. de la misma forma que se inscriben durante todo el año,、mm. también egresan en cualquier momento del año porque nosotros no tenemos una propuesta anualizada. Es una propuesta muy flexible, así que se puede n inscribir en cualquier momento del año y egresar de la misma forma.、Eh, s o n i a ¿y qué duración tiene el, el ciclo primario y el ciclo secundario?、Eh, nosotros no tenemos una duración determinada、uh -huh. en tanto、eh, se trabaja con la trayectoria personal、ah. de cada estudiante, es decir, no, no tenemos una propuesta、eh, por años. Como pueden tener a lo mejor el nivel primario y secundario de otras modalidades.、Claro. Eh, nosotros trabajamos por desarrollo de capacidades, es decir, que、eh, a lo mejor una persona tiene una trayectoria previa、eh, y ha cursado en lo que antiguamente era hasta el tercer ciclo、mm. y le ha restado solo polimodal, entonces en ese caso es muy poquito el trayecto que le resta. Para poder culminar sus estudios primarios o secundarios.、Ah. Y esto también es importante que se sepa, porque es i r reconocer toda la trayectoria previa que tienen las personas hace que、eh, por ahí el, la terminalidad esté más próxima de lo que realmente por ahí las personas piensan. Es decir, no es que tienen una cantidad de años determinadas de cursado, sino que se reconoce absolutamente todo, inclusive. El, para el nivel primario,、eh, no solamente las trayectorias previas en el sistema educativo formal, digo educación formal, sino también se reconocen eh, saberes eh, adquiridos a través de educación no formal. Así que realmente por ahí、eh, alentar e incentivar a las personas para que se acerquen a nuestras escuelas. Y conozcan las ofertas educativas. Claro.、Eh, Sonia, de los 6.800 y pico,、eh, ¿tienen un promedio así de edad, más o menos,、eh, de, de, de la gente que, se, que quiere terminar? Sí, en general son personas, como te decía hace un instante,、eh, personas que han quedado con el polimodal inconcluso,、uh -huh. eh, personas que、eh, generalmente están arriba de los 30 años,、uh -huh. 35. Que por ahí, este, en algunos casos, por ascensos laborales o ingresos laborales, necesitan tener el, el nivel secundario, es decir, esto tiene que ver con la obligatoriedad del nivel, ¿no?、Sí. Entonces, mayoritariamente, esas son las personas. Que、eh, se inscriben para terminar el secundario. Claro.、Eh, Sonia, y con el tema de la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo fue eh, trabajar eh, en pandemia con la educación para、eh, adultos? Bueno,、eh, la verdad es que durante la pandemia, el primer,、eh, el primer tiempo de pandemia、sí. 2020,、mm. fue realmente、eh, una modalidad muy,、eh, muy afectada. Ustedes piensen que. Eh, trabajar desde la virtualidad o con la tecnología、eh, para nuestros y nuestras estudiantes fue muy complejo. De todas maneras,、eh, ya una vez que、eh, íbamos avanzando durante el año 2020,、eh, se fueron animando, las instituciones educativas fueron acompañando en lo que es el manejo de alguna herramienta tecnológica. Redes que eran también todas las herramientas que utilizaban las instituciones para poder conectarse, pero fue、eh, un año complejo.、Sí. Durante el 2021 fue realmente、eh, una, un incremento de la matrícula como hacía años no sucedía, es decir, Que todo el 2020 fue muy complejo, pero el 2021 no solo se recuperó la matrícula, sino que superó los números、eh, en cuanto a lo que había sido en años anteriores.、Mm. Algunas escuelas mencionan que han tenido、eh, inscripción o matriculación histórica, y a partir de allí entonces es como que、eh, fuimos en aumento, digo, por eso en este momento. Tener casi 7 mil personas、claro. es un número importante. Imagínense que nosotros continuamos con la inscripción abierta durante todo el año. Bien,、eh, Bien, Sonia, Bueno, queríamos tener、eh, algún detalle、eh, de lo que se está haciendo con la educación para jóvenes y adultos aquí en la provincia de La Pampa. No sé si quieres destacar algo, comentarnos algo, si no, gracias、eh, por estos minutos.、Eh, no, una vez más, este, a través de ustedes, por supuesto. Alentar a las personas a que se acerquen a nuestras escuelas. Nosotros tenemos un horario、eh, de funcionamiento vespertino nocturno,、uh -huh. pero también hay extensiones sáblicas que funcionan en un horario a la siesta o a la mañana. Es decir, que siempre hay una propuesta acorde a todas las personas que quieran terminar sus estudios primarios o secundarios. Bueno,、eh, s o n i a、eh, gracias por estos minutos de vuelta y、bueno. que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Adiós.、Bueno.